Un espacio para la reflexión con eh, la participación de nuestro compañero Guillermo Maceo, demógrafo Guillermo Maceo, buen día Guillermo, buen día. un gusto como siempre Buen eh. día audiencia, buen día a todos los compañeros de la radio Bienvenido Bueno, tiempos de mucha eh, mucha balanza de, de nombres, mucho manejo de nombres para los cargos del futuro gobierno De lo cual se deben sacar también reflexiones, sí. Guillermo Sí, sí Yo creo que necesariamente por razones biológicas y demográficas viene una renovación de elencos ministeriales claro. y de gobierno que van algunos a debutar con muchos méritos. El gobierno yo creo que todavía, o la cúpula del gobierno, no tiene conciencia del país que recibe. Hmm. Me parece que hay una especie de enseñamiento Soñando con algo, pero la realidad, quien vive más cerca de la realidad, como es mi caso en el sector agropecuario, la cosa está muy difícil. La gente está sobreviviendo. Los productores de queso, los lecheros, los pequeños tamberos, están sobreviviendo, cambiando el trabajo por la comida. ¿Cuánto paga la industria más o menos ahora por un litro de leche? Ah, una miseria. Pero... ¿No? 0.30 y algo una sí, cosa una cosa in increíble algunos no, salen que está por debajo del costo incluso. está por debajo del costo con una agravante los campos se han ido fraccionando con chacras para dest destinarlos a una alimentación intensiva porque el pastoreo tradicional de campo abierto mm -hmm. no existe más Ahora tiene el productor tiene que tener una chacra con buenas semillas, con corte, con fardo de forraje, por eso cuando uno sale al campo ve hileras y hileras de rollos blancos que son fardos. Es decir, el alimento del ganado ahora no es más soltar el ganado al campo, hay que elaborarlo, almacenarlo, envasarlo y dosificarlo ya no, no se crían comiendo el pasto natural, no, no alcanza silvestre. no alcanza, entonces hay un un sistema productivo de alimento para ganado forzoso que significa más esfuerzo más costo pero el precio de venta del producto final sigue siendo el mismo muy poco diferente mm. yo lo vivo directamente, sé lo que pasa sé cuánto tengo que producir de forraje por año Todavía yo sigo vinculado a esa actividad en forma marginal, mm. pero me doy cuenta que la cosa es muy diferente. Entonces, están trabajando en el borde de la sobrevivencia. los Las primeras víctimas que van desapareciendo son los queseros artesanales, mm. que, que son un productor que tiene 15 vacas y que puede producir con suerte 40 o 50 vacas los de queso por día a un precio irrisorio la mitad de lo que se vende en los supermercados de Montevideo de modo que el margen de ganancia y los costos de producción están muy cerca uno del otro y en consecuencia los hijos de esos queseros no sí. quieren seguir, se van para el pueblo a lo que sea yo tengo dos vecinos que ninguno de los hijos siguió el trabajo del padre. Ahí están los, los viejos muriéndose en el campo, mm. cerraron el queso y viven de una mísera jubilación mm. de 10 doce mil pesos. Esa es una realidad que toca no un rincón de la patria, en el departamento de San José, a no más de 120 kilómetros de Montevideo. En esa área Guillermo va se habla de Carlos Uriarte como ministro, no que viene de la vicepresidencia de la Federación Rural Y bueno, su, sus discursos han hablado... Bueno, la Federación Rural se supone que conoce bien este panorama no y esta realidad. Ahora ha planteado en estas horas, por ejemplo, lo de, por lo menos que el gobierno saliente tenga el gesto de sacar el IVA, la carne, sí. por, por las fiestas. Habrá que ver que, eh, cuánto aterriza de esas necesidades que conoce de los productores, ¿no? Bueno, yo no sé, no sé cuánto los directores conocen. Yo hace... 15 días estuve recorriendo, durante 5 días, las zonas arroceras de la cuenca del Cebollatí. Uh -huh. Un lugar donde uno recorre 75 kilómetros en la ruta 71, que va bordeando bordeándose próximo a la laguna Merín, en el departamento de Cerro Largo y 33, y en 80 kilómetros me crucé con tres autos, tres vehículos. Están los campos abandonados, miles de hectáreas, porque de en el cultivo del arroz, cuando se termina el ciclo para el campo, de que ahí se puede cultivar arroz, después de irrigado, canalizado, el campo ese se agota, uh -huh. queda abandonado, y aparece una plaga que se llama la termita, es eh, la hormiga que hace unos... Ah, hormigueros sí, de 80 montículos. centímetros de montínculo en sí. forma cónica. Con un con, con la saliva de la hormiga se crea un barro durísimo como un ladrillo. Ese campo queda inútil. Y yo estuve recorriendo, yo creo que, si digo algo, 10, 12 mil hectáreas de campo en esas condiciones, abandonados. Entonces, ¿Qué futuro tienen esos campos? Y un pastoreo mediocre, porque un animal en ese montículo que están a dos metros cada uno del otro es incómodo para el ganado, no tiene buenas pasturas, eh, de pasturaje inferior, y tenemos campos que van, van siendo abandonados. ¿No? Entonces, hay un... un ¿Cuál sería una solución para eso? Yo no la conozco se ve que debe ser muy costosa porque uh -huh. el campo está simplemente abandonado y vacío pero le estoy hablando de que uno puede recorrer 30, 40 kilómetros de la localidad de Vergara en el departamento 33 rumbo a Río Branco y bajando al costado de la laguna Merín por la ruta 71 está todo así entonces hay, <tose> pro hay procesos de deterioro del suelo uruguayo que no tienen ninguna política están abandonados, simplemente ni siquiera hay contrabandistas porque no hay gente el, la costa del río Jaguarón el río Jaguarón es el límite entre el Uruguay y Brasil uh -huh. que desemboca en la laguna Merín yo la, la he navegado en tres horas de navegación y uno no ve un ser humano ni de casualidad los seres humanos éramos eran, eran lo que íbamos en la embarcación de modo que hay todo un proceso como que se abandona la situación. La, después tal, y antes las... había porque capaz que alguno puede preguntarse, bueno, pero en el río Yaguaron antes había gente, era era común visualizar este gente navegando o, o en no, las orillas? No, no, que yo sepa no, no es que no es que no hay, pero sí no no solamente no hay si lo que los campos se deterioran. Ajá. Uh -huh me explico sí. entonces es una cuenca que está alimentada por el río Cebollatí y el olimar uh -huh. eh, muy muy cerca de centros poblados importantes bueno pero yo quería hablar de de primero una noticia que parece simpática y la cuento porque anda anda en la televisión internacional y no en la uruguaya. El en junio de cada 5 años vence el mandato del del secretario general de la OEA. Es decir, en junio, mayo, junio se elige cada 5 años o se relige el puesto de almagro. El, el puesto de Almagro. La tradición la historia para atrás dice que un secretario de la OEA dura dos mandatos, algunos han durado más como unos que tuvimos nosotros tiempo, tiempos atrás, décadas atrás pero este año ya aparecieron candidatos para reemplazar Almagro, eh, sobre todo hay una candidatura de un ex canciller peruano con mucha virulencia que está postulándose públicamente y haciendo declaraciones de que la OEA necesita una oxigenación una palabra elegante quiere decir que Almagro se vaya con lo cual yo presumo que no va a haber reelección y en junio termina el mandato de Almagro para alegría de unos que es así respirable el aire en la OEA entonces con Almagro es más o menos así es traducido al lenguaje criollo del lenguaje diplomático es eso lo que pasa. Ya está Estados afuera. Unidos lo, lo apoyan la reelección, ¿no? Habrá que ver qué capacidad tiene de presionar Estados Unidos sí, para lograr los votos necesarios. Claro. Eh claro, <coughs> pero pero la la la presión tan mm. temprana y mm. tan pública porque esto, esto apareció en la televisión, no ciertamente en la televisión uruguaya. Aparecen candidatos peruanos postulándose, hablando de sus méritos, que hay que renovar la OEA, bla bla bla, toda una historia que coincide con la sensación de que lo que ha hecho el actual secretario uruguayo no complace a uno a un buen número de países. Quería decir, eh, eh, Guillermo, para antes de abrir el otro tema para desarrollar, hacemos una pausa bueno, que corresponde a esta hora seguimos enseguida conversando con el demógrafo Guillermo Maceo Venimos a nuestro cambio de gobierno, Guillermo. Yo digo que estamos en vísperas de iniciar un nuevo mandato con un nuevo partido que vuelven los partidos tradicionales al gobierno ganado en muy buena ley. ¿Mm? Ese, ese es el momento, sería una, una un pecado de esa traición a la patria que no pensáramos o no intentáramos contribuir a repensar la estructura burocrática administrativa del Uruguay es una de las más pesadas del continente, sí. si no la máxima sí. Eh, en proporción aquí a, a los habitantes que somos, y ejemplo. en comparación con los habitantes que somos en consideración con la superficie del país, con la con, con la distribución territorial de la población, con el sistema productivo. Resulta que cuando se crearon, y voy a hablar específicamente de los entes autónomos y de las empresas del Estado y los bueno. bancos del Estado, todas las empresas del Estado los entes autónomos y los bancos del estado tienen una dirección que es común a ellos a todos que es el directorio claro. un directorio bipartidista de 5 miembros 3 de la mayoría y 2 de la minoría de la época en que el vallismo era el gobernante indiscutido y el partido nacional el opositor indiscutido mm. entonces para conformar un poder político se crearon los directorios tres del partido de gobierno y dos de la oposición y entonces crearon los directorios de OCE, de UTE, de, ANTET, de ANTEL, de ANCAP de todos los entes autónomos y empresas del estado también de los bancos del estado mm. y eso significó la creación y la instalación de una burocracia gigantesca, cinco directores, tres de mayoría, dos de minoría, para gobernar una empresa que los designaban sin que esos directores tuvieran el menor conocimiento. Era el cargo consuelo para candidatos a diputados, intendente o ministros que no alcanzaban, y se integraban los directorios. ¿Ya desde el comienzo fue así eso? Desde el comienzo de la, de, de la ley de creación, de todos los bancos del Estado estoy hablando del Banco Hipotecario del Banco de la República del Banco de Seguro del Estado uh -huh. ¿no? y por supuesto todos los entes autónomos la UTE, la ANTEL, la ANCAP eh, la OCE eh... Todo lo que son entes empresariales o de tipo empresarial del Estado están gerenciados por un directorio de 5 miembros, 3 de la mayoría y 3 de la minoría. Eran los premios consuelo para los amigos de los senadores, de los presidentes que no alcanzaban los votos para un cargo más alto. Uh -huh. Eso ha significado un costo enorme y una eficiencia productiva bajísima de los directores no existe en, Am en América Latina ni un solo país que tenga esta estructura institucional tan costosa sí. y tan corrupta. Porque ser director como cuando uno era director, cuando conocí directores de la Caja de Jubilaciones, hoy el el Instituto de Seguridad Social, el Banco de Previsión Social, coimeaban por la tramitadores de jubilaciones y pensiones de favor, de gente que recurría a ellos porque no tenía los méritos de trabajo para jubilarse y entonces con un decreto, una resolución del directorio, se le concedía una jubilación. Trabajaban de eso, los comités blanco y colorados conseguían votos a expensa de esos favores. Y eso sigue tal, camp tal cual. Y no he escuchado a ningún diputado ni legislador que plantee la posibilidad de modificar eso. Eso además, para peor, está consagrado en la Constitución. En América Latina no existe un solo país que tenga directorios políticos. ¿Qué tienen los países en América Latina para fijar la política política de las empresas del Estado, lo que se llama una superintendencia de bancos del Estado. Es decir, un ente colectivo de cinco o seis miembros que marca y que supervisa la política general de los bancos del Estado. En este caso, el banco de seguro, el banco hipotecario, claro. el banco de previsión. Todo lo que sea banco tiene una superintendencia jerárquica que marca las pautas. Y después tiene un gerente administrativo que hace, maneja los asuntos de la entidad como empresa y un gerente ejecutivo para lo que es la política institucional, el, el régimen de lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que bregar por desburocratizar uh -huh. el Estado uruguayo porque la consecuencia de eso es un alto costo, un nivel importante de corrupción urbana para no llamarlo corrupción, favoritismo político o entre amigos, una dependencia de los directores. Los directores son nombrados por la gente de más arriba, así que hacen caso a la gente de más arriba, que son los ministros o el presidente. Y ese elenco, el costo, va en detrimento de los beneficiarios del Estado, sea del seguro, sea de las jubilaciones no existe, repito, en otro lado son cinco directores por instituto el Instituto Nacional de Colonización tiene directorios la UTE tiene directorio la OCE tiene directorio cuento una anécdota había un director tan corrupto en la OCE que lo conozco personalmente me muerdo los labios para decir su nombre el padre y el hijo heredaron el cargo son de Florida y tenían una financiera dentro del directorio. Para los deudores morosos de OSE que debían plata, lo llamaban, le decían si no paga le cortamos el agua y ellos le ofrecían un préstamo, pero la casa prestamista era era de ellos personalmente, no era de la OSE. Era una casa era una, un fondo de préstamo privado dentro de la oc con intereses y todo con y todo era una casa de préstamo que le prestaba a los deudores le reponían el servicio tenían Esto... los datos de OCE para saber quiénes eran los deudores tenían la posibilidad de corte porque estaban tenían a cargo del director de corte, una resolución o sea, toda misma. la forma de presión posible y le daban el préstamo con los intereses que ellos hacían para beneficio propio ¿no? Exactamente. esa es la figura son padre e hijo son de una familia de Florida que empieza con A estuvieron presos Falta y, que ya termina con y el resto del terminan con Do y cuando los liberaron fueron R.O. terminan no eh, sí con R.O. cuando los liberaron fueron padre e hijo a festejar la liberación que se habían escapado porque fue una sanción muy breve muy corta a festejarlo, y yo fui testigo de las celebraciones donde ellos estaban. Claro, no era invitado, era un observador. Entonces, se presta mucha corrupción, aparte de un costo extravagante, eso no puede seguir. Y yo yo empiezo a bregar para que si hay alguna voz consciente dentro del actual gobierno, se piense en una modificación constitucional que cambia a los directores por los directores no, no, no los necesitan, basta un gerente técnico y un gerente administrativo como en cualquier gran empresa y después una superintendencia superior que maneja toda la política de todos los bancos del Estado, el Estado tiene que tener una política bancaria y una política empresarial para todas las empresas del Estado que son ante el UTE, o OSE yo que sé, todas las empresas del Estado y eso tenemos que bregar por modificarlo está consagrado en la constitución una constitución que no resiste más la constitución uruguaya la constitu tiene 396 artículos uh -huh. es la constitución más extensa de América Latina y como decía el amigo Corseñac, famoso abogado sí, constitucionalista constitucionalista que era una colcha de retazos que cuando uno la mostraba en la las clases de derecho constitucional daba vergüenza hablar de ella. Simplemente uh -huh. así. Uh -huh. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que las opciones son ese ese es un camino, eliminar eliminar los directorios políticos, el mensaje que yo transmito es elimin, eliminar el, los directorios políticos de los seguros de las empresas y bancos del estado y susituirlo por gerencias concursables que puede ser incluso concursados en el exterior porque? Uh -huh. Como, ...como tenemos una uruguaya que ahora está en un alto cargo... ...que era gerente de una empresa en México... Sí. ...y el presidente Vázquez se llenó la boca... ...con las calificaciones técnicas de esa funcionaria. Hacemos una pausa, Mació... ...y después le voy a plantear una pregunta... ...porque alguno se puede preguntar... y ...pero en las empresas públicas no hay políticas para desarrollar... ...no solamente gestión para realizar... ...digo, pensando en que puede haber un gobierno del tono que sea, que quiera a través de las empresas públicas tener dirigentes políticos para realizar sus políticas y no simplemente para administrar claro. económicamente cada una de las empresas. Hacemos la pausa sí, y claro. hablamos de esto. Seguimos conversando con el demógrafo Guillermo Maceo y habíamos planteado una, una duda que puede surgir que de hecho a mí me surge sobre la eh, pertinencia de que eh, sean eh, cargos políticos quienes estén a cargo de, de las empresas públicas Porque algunas empresas públicas, creo que la gran mayoría de ellas, también son parte de las políticas que claro. un Estado desarrolle, que un partido que gana quiere tener a gente de confianza para desarrollar esas políticas. Pero gente técnicamente preparada. La, la, el cuestionamiento nuestro ¿Sí? es que si uno es director de OSE ¿Sí? tiene que ser un especialista en manipulación de agua potable por lo menos o provisión uh -huh. en mercado o en electricidad o en lo que sea porque la parte sanitaria digamos ¿no? parte porque además las empresas uh -huh. del estado son prestadoras de servicios específicos no son aéreas, no uh -huh. No necesitan un político, necesitan un gerente que sepa de negocio y un gerente que sepa de administración. Por eso hay una institución que está difundida en toda América Latina que se llaman las superintendencias. la superintendencia tienen una dirección técnica y una dirección administrativa que se aplica en este caso... Eh, que rige todo la, el espectro de empresas, y luego cada empresa que tiene un objetivo específico, el objetivo específico de OTSE es el agua potable, el de la UTE es la generación de energía eléctrica, y así por el estilo. En consecuencia, que no tienen que estar acomodadas al calendario electoral. Ese es el último mensaje. Uno puede puede tener gerentes nacionales, puede tener gerentes contratados no no existe no existe en, el en en América Latina una visión, una administración empresarial de parte del Estado como la que tiene el Uruguay. A eso voy, es anacrónica, totalmente que tenemos un directorio del banco hipotecario y hay tres por la mayoría y tres por la mayoría si hay algo que es específico es la gestión bancaria de un banco que presta contra construcciones, me explico sí. el Uruguay no tiene especificidad gerencial en las empresas del estado que suman millones y millones de dólares y que es el capital nacional entonces eso está instalado en la constitución como fierro y finalmente terminan en siendo puestos consuelos para candidatos a altos cargos que no fueron elegidos mm. es residual, más todo el costo que significa de secretaría de chofer, de automóviles de esto, de lo otro un despilfarro de dinero multimillonario que no mejora que no significa una mejora al servicio que se le presta a la ciudadanía me explico uh -huh. Eso es, no existe en otra parte es un invento del 3 y 2 de reparto en la época que manejaban las cosas, el vallismo y el partido nacional como 12 entidades bipartidistas únicas verdad entonces este hay que mirar el instituto nacional de colonización, exactamente lo mismo, ubicado allá en la escollera Sarandí, para atender las colonias que están en Bella sí. Unión ah, hay, hay absurdos que están consagrados en la Constitución de la República, que un gobierno que quiera modernizar el Estado uruguayo tiene que prestarle atención. Y yo creo que no hay ninguna conciencia ciudadana ni política que piense en estos términos. Sí. Lo mismo lo mismo paso a lo otro. ¿Qué sentido tiene en esta época que tengamos un Senado de la República para refugiar expresidentes? Hoy lo que prima en América Latina y que va atendiendo a desaparecer es el único encameralismo, una sola Cámara de Diputados de Representantes Nacionales que resuelva las cuestiones legislativas. ¿Por qué tener 99 diputados y 30 senadores que son expresidentes que van a, dejar, a pasar su vejez de, de retiro? entonces es anacrónico son anacronismos institucionales que el Uruguay y los uruguayos conscientes tenemos que poner sobre la mesa la mitad de los países de América Latina tiene un solo poder legislativo un ejemplo Perú Otro ejemplo, Costa Rica, Asamblea Legislativa, y punto. La Asamblea Legislativa es el organismo que legisla con la representación de todos los partidos. Incluso incluso en Perú están representadas las etnias originarias sí. y los idiomas oficiales son los de esos pueblos. Entonces, eso es una democracia mucho más abierta que este este fósil que tiene la institucionalidad uruguaya en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Y a mí me parece que es de suma importancia, porque hay pérdida de efectividad en la gestión de gobierno y pérdida y costo astronómico. ¿no? Entonces, eh, yo no sé cómo transmitir el mensaje, cómo instalarlo, en un núcleo político que podría ser la Unidad Popular o un grupo de ciudadanos. Pero tenemos que apuntar a... Eso está planteado en el programa de la Unidad Popular, el tema del, del, del Senado. Senado está sí, planteado, pero sí. es uno entre muchos. El Senado ya sería un gran comienzo, es de un anacronismo inconcebible. Inconcebible. Es un anacronismo, en realidad, el Palacio Legislativo como edificio. Ok. Bueno, Macío, estamos llegando un poco al, al, al final, no sé si quedaba algún tema más sí, que... A ver... Sí, que tal vez lo denuncio... Perfecto, y lo dejamos pendiente para la próxima conversación. Las Fuerzas Armadas en el Uruguay. Primera sí. pregunta. ¿El Uruguay necesita Fuerzas Armadas? Costa Rica no tiene. No tiene Fuerzas Armadas. Sí. Yo digo que tiene que tener Fuerzas Armadas. Yo creo que el Uruguay tiene que tener fuerzas armadas Mira, ahora Pero, ayer decretaron o ampliaron las facultades exacto, ampliaron las facultades de las fuerzas armadas ahora va a controlar 20 kilómetros de frontera claro. de manera policía bueno, entonces necesitamos fuerzas armadas convenimos, yo estoy de acuerdo que necesitamos fuerzas armadas la pregunta que sigue es la más importante ¿fuerzas armadas para qué? ¿para qué funciones? Uh -huh. hipótesis de guerra el Uruguay no tiene Quiere decir que las fuerzas la armadas nuestra no van a tener guerra ni con otros vecinos lejanos ni con los vecinos cercanos entonces si la necesitamos para qué funciones qué qué cometido tienen y yo control me, territorial podría ser yo uno. tengo yo tengo una propuesta para exponer a la ciudadanía a los oyentes simplemente para hablar el diálogo agitar el cerebro y pensar sí a pensar, porque las Fuerzas Armadas que tenemos nosotros parten de una concepción de 1840 y de 1860 vienen con, con Klausewitz y con Bismarck estamos hablando de Fuerzas Armadas que fueron pensadas para el mediado del siglo XIX mm. y tenemos una grande. formación eh posgarra grande claro, entonces este copiadas de donde una teoría de la guerra que es la que se sigue enseñando en las escuelas militares pero que está superada por los tiempos si queremos hacer una contribución a modernizar y a actualizar el estado uruguayo no anquilosado en el tiempo como una parte importante lo está muy bien dejamos pendiente eso entonces no, para yo, el tema. yo invito yo invito a la audiencia si tiene a bien comentar, criticar y, y proponer porque esto es un asunto de todos uh -huh. y si no lo instalamos no va a pasar nada y ha involucrado muchísimo, muchísimo dinero y muchísima institucionalidad que no sirve a la ciudadanía Gracias Guillermo Gracias. Gracias. y la seguimos Gracias. a la Gracias. próxima